...nos ha dejado. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y por eso, el programa de esta noche... ...la primera hora va a estar dedicada a Pepe Torres. Hablaremos con sus cantantes... Eh, ...leeremos las cosas que hay en su MySpace... ...y sobre todo pondremos su música. Onda Pacheli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero antes de comenzar con el programa como tal, Teddy creo que tiene algo que contarnos. Adelante, Teddy. A Pepe Torres. Aquella noche fuimos por primera vez a un club llamado Calle 54. Había oído hablar de ti y además tocabas con un amigo nuestro. En cuanto entramos, me di cuenta que sobre el escenario había mucha magia. La de cuatro músicos. Miradas que se cruzaban con mucha complicidad. ...un gustazo para los oídos... ...a medida que avanzaban las canciones... ...nos sumergíamos en un mundo lleno... ...de paisajes inesperados... ...a vista de pájaro... ...nos olvidamos de todo... Simplemente disfrutamos Cuando te veía tocar Tu sonrisa delataba la placidez en cada nota del piano No sé si eran tus ojos los que seguían a tus manos O simplemente se dejaban llevar por la melodía Desde aquel día Fuimos a varios conciertos por locales típicos de Madrid Pepe Torres Trío Pepe Torres Cuarteto Duo Una maravilla 40 años nos dijiste que hacías este año tocando A lo que no pudimos evitar añadir Bueno, ¿y para cuándo un disco en directo? Sería bonito, respondiste Solo puedo decirte Que nosotros sí que tenemos que darte Las gracias por estar ahí Y hacernos disfrutar de tu música en compañía de nuestros amigos Tremendo concierto, maestro. Desde aquí, desde este retirado callejón, músicos como tú nos seguirán alimentando con sus canciones. Así que, que nos quiten lo bailao. Un simple admirador de Pepe Torres. Debajo de ese piano fantástico de Pepe Torres eh, sonaba ese batería increíble que lleva. Sí. Ese, ese hombre que tiene no sé cuántos brazos y cuántas piernas. Valentín y Turat. Increíble, qué, qué forma de tocar y qué forma de hacer eso tan difícil que comentábamos con el propio Pepe en el Piratas en Alcorcón. Sí. De hacer uh -huh. eso que es tan difícil que es tocar deprisa. Deprisa pero con un... Pero bajito. ¿eh? Bajito, pero sí, bajito. sí, con ese... Es... ¿Eh? Tocar un pianísimo deprisa, un batería, es algo muy, muy complicado. Además que estaba el pobre muerto frío, sí, sí, <risa> pegada a la cristalera aquella, ¿verdad? Y nos comentaba el mm. propio Pepe, decía, es que si no hace eso, le despido. <risa> <risa> bueno, pues en la página del MySpace de, de Pepe Torres hay muchísimas, muchísimas, no sé cuántos mensajes, una verdadera burrada de mensajes de gente que le conocía y que tenía que ver con él y, y otra gente que solo había escuchado su música. Por ejemplo, eh, Edith Salazar, con la que luego hablaremos, Dice, el lunes 15 de enero murió un gran músico y mejor persona, el maestro Pepe Torres. Pero nos ha dejado su maravillosa música, producto de años de esfuerzo, constancia, trabajo, sensibilidad musical y talento. Pero sobre todo, nos dejó el recuerdo de su generosidad y su eterna sonrisa. Esa que nos regaló incluso en los peores momentos. Gracias Pepe, amigo. Descansa en paz. Se organizará un merecido homenaje para Pepe. Pero por lo pronto, por lo pronto, y lo repitiremos varias veces sí. hoy... Este viernes 18, es decir, mañana, uh -huh. invitamos a todos los músicos que se quieran pasar por el bar El Barco para participar en una jam que será dedicada a él, a tocar juntos, hermanados, y levantar las copas por ese pedazo de músico que nos ha dejado. Love. Eh, y eso creo que es lo mejor que se puede hacer Sí, hombre, yo, yo soy medio músico Pero voy a ir <risa> Aunque no toques, ¿no? Sí. Pues eso, me, no toque, claro. eso me pasa a mí Yo puedo tocar, eh, no sé El encaje de bolillo, se si hace claro. falta no, Yo toco la guitarra, pero solo cuatro trastes Entonces, claro. por eso digo que medio músico solo <risa> Ah, muy bien, sí señor Muy bien pensado sí, sí. Eh, Bueno, pero es igual eh, Hay que ir allí que ir, sí. a disfrutar con la música Porque eso es lo importante de... Mm. Precisamente de lo que hacía Pepe Torres, que es la música. Y mientras esperamos, estamos esperando una llamada pues eh, muy importante de una, una persona que ha tenido mucho que ver con Pepe, con el que eh, ha compartido muchas cosas, eh, que es Carita Boronska, esa, esa pedazo de músico también uh -huh. y pedazo de cantante que ya hemos puesto muchas veces en el callejón. Que acaba de ser madre, por cierto. Por cierto. Uh -huh. Que lo, lo mismo lo mismo está ligada ahí con su, claro, claro, ¿eh? uh -huh. con su chiquilla. Pues vamos a poner otra canción de Pepe Torres que se llama A trompicones. Ahí sale. ...les decía Pumuquiar... ¿eh? ...un amigo también de Pepe... ...estarás tocando allá donde estés maestro... ...me siento orgullosísimo de haber llevado el sonido de tan dulces melodías... ...siempre recordaré aquel pasaje en el bar... ...aquel movimiento de teclas... ...aquellos comentarios tan estupendos y en su línea... ...todos aquellos temas... ...que te elevan hasta lo más alto... ...Pepe no nos has dejado... ...te sentimos todavía más cerca... ...te acabas de transformar en música... ...te has metido en nuestros cuerpos... ...la energía, ni se crea ni se destruye... ...solamente se transforma... ...así es, no te olvido... este otro de pepe pereira recuerdo hace 30 años como casi a hurtadillas me tocabas acordes de algún estándar en las cabinas de piano del conservatorio aquello claro estaba prohibidísimo por si acaso tú ya te tú ya empezabas a dar cuenta de lo fascinante de ese juego pillastre ha pasado el tiempo y solo puedo darte las gracias por tu ejemplo de cómo crecer y ...en la vida como persona y como músico... ...un abrazo, estés donde estés... ...Pepe Pereira... Sí, al otro lado del teléfono tenemos a Alicia Araque, una de esas personas que compartió escenario con Pepe Torres durante muchos muchos años. Buenas noches Alicia. Hola, ¿cómo estáis? Un beso. ¿Cómo estáis? Un besazo para ti. Eh, bueno, eh, nosotros no hemos tenido la maravillosa suerte de verte eh, tocar, cantar con Pepe Torres. Eh, cuéntanos qué hacías con Pepe. Pues bueno, primero decirte que, que joder, qué perdida más grande porque además de sí. un gran amigo Pues he perdido un compañero estupendo, un acompañante maravilloso al piano. Ajá. Solíamos hacer dúos. ¿Dúos? Y tú fíjate, lo difícil que es acompañar haciendo las veces de bajo, de ritmo, de acompañamiento armónico y luego de los solos. Ajá. Y yo a su vez le acompañaba él con mi percusión y mi voz. Uh -huh. Y era precioso porque era libertad absoluta para elegir el repertorio que más nos gustara. y Qué bueno! Y siempre disfrutando, siempre con esa clave de, de elegir lo que nos ha... Esa canción que te pellizca cuando ves una película y buscas esa banda sonora para elegirla y sacar la partitura. Ah, directamente os ibas a las películas y decís, Hombre, esta no, me gusta. Eh, claro, es cuando, por ejemplo, recuerdo de nuestro repertorio una de las canciones que más nos ha unido y que a lo largo de los años siempre ha habido esa magia en cualquier fiesta, que el saltar al piano y yo estuviera allí, pues lo hacíamos con mucho amor y es... Es, es, es del color púrpura ah, sí. Hay un blues que se llama Sister sister es, es fantástico sí, sí, sí fantástico. que Empieza ya cantándolo en el, en el burdel Ese que tienen allí Y luego termina yéndose a la iglesia y... Fantástica ah, sí, canción sí, sí. Increíble. Y, y la verdad que a Pepe y a mí Hace muchos años, porque yo creo que esto lo empezamos a hacer Como en el 96 Y que fue la primera oportunidad que tuvimos para hacer un repertorio a dúo. Se llamaba Jazz for Two. Jazz for Two. Jazz, justo para dos o Jazz para dos, un poco haciendo ese juego de palabras, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que yo fue mi primera ocasión. Yo era, debía de tener, pues no sé, 19, 20, muy jovencita. Sí. Y mi primera ocasión de trabajar con un músico de esta categoría. Uh -huh. y, y que da gusto, vamos Claro, okay. y aprendiendo con él O sea que se pero... ha aprendido latín claro, <risa> Porque con Pepe se aprendía latín Imagínate a su lado, pues eso Desde cómo entender bien la partitura Ajá. El lenguaje del jazz el lenguaje de la improvisación, respetar todo, o sea, ahí, mutuamente pero te aportar también, ¿no? Mira, por ahí por el teléfono está sonando que Carita nos iba a llamar por teléfono y resulta que no nos había llamado, y seguro me que está, se intentando está intentando llamar ahora, ahora, pero... me encanta, pues habla con ella y luego... No, no, no no, no, no luego luego la damos paso a ella, no te preocupes. Bueno, Carita es una amiga estupenda también, desde que vino a España hace unos cuantos años también, pues éramos un trío bastante cercano, tanto uh -huh. Pepe, ya como yo, hemos tocado juntos en mil ocasiones, en mil fiestas, y mil conciertos y, y siempre ganan pues eso con una química especial, ¿no? y, y toda esa música en directo fantástica efímera que dura lo que dura el concierto no ha tenido ningún luego ningún hijo. No ha habido disco, no ha... Pues sabes cómo me arrepiente y me arrepentiré siempre de no haber tenido... Pues, claro, esto, lo, el... los medios para grabar en directo, es, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, hmm. ambición de decir, vamos a sí. grabar que esto lo vamos a vender, ¿sabes? Claro. Si no, no te... aunque no lo vayamos a vender, no, vamos no. a grabar que esto no, no, merece sí. la pena, ¿no? absolutamente. Claro. También es que era otra época en la que no era tan sencillo grabar ya, como ahora, ¿no? Ya, sí, sí, sí, es cierto. Hombre, hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. El último concierto que hicimos juntos fue el 30 de noviembre en El Rincón. Sí, mhm. Uh -huh y jo, la verdad que me arrepiento mucho de no haberlo grabado pero mm. bueno, alguna cosita tengo por ahí de vídeo y ya lo veré siempre con esa sonrisa sí. y ese movimiento tocando que se salía del teclado por todas partes a por la vez Por todas partes. Nosotros se lo comentamos. Bueno, yo soy Teddy, me presento. Hola, ah, por ¿tú? cierto, la de Alberto. Hola. Eh, hola, encantado de hablar contigo. Nosotros, bueno, nosotros se lo comentamos que nos encantaría que hiciera un, un disco en directo, o sea, sería fantástico. Pero bueno, lo hablamos hace dos meses o por dos ahí. Dos meses o por ahí, sí, sí. Claro, claro que por sí. sus 40 años que sí. la música. Porque hay que decir que Pepe Torres tenía 48 años. 48.000 sí. Que es una edad años muy, años. muy, muy joven para una cosa como sí. esta. Claro. Pero que él nos contaba, claro, cuando le miramos y dijo que sí. llevaba 40 años en claro, la quedamos. música, quedamos mirándole como diciendo, o, o es muy mayor y no lo aparenta, claro. o nos está contando una bola, ¿no? Claro. ¿Sabes que, que... Y, y nos dijo que eh, con 8 años ya sí. tocaba con la orquesta de su padre. Sí, sí. eso te iba a decir yo, hombre, mira, en triste momento, pero en el velatorio que estábamos allí todos, pude hablar uh -huh. con su familia un poquito más, tiene una tía encantadora y me estuvo contando con un cariño cómo le recordaba de pequeñín desde los cuatro años ya, uh -huh. bueno, el padre también, tenían un comercio, pero aparte, trompetista sí. y amantísimo de la música, uh -huh. y desde pues eso, pues a su hijo eh, precioso y con ese talento que ya tenía con, con tres y cuatro años de tener ¿sabes? Cuando a un, bebé, a un niño se le ve que tiene ritmo Y que ves. tiene algo para la música especial que pone las manos en el piano y ya sale algo especial. Ahí, ahí está. Esa magia pues le ayudaron mucho, o sea, le animaron y creo que no sé si se vendría toda la familia a Madrid porque él es de Carpio de Tajo. Sí, sí, sí. sí, eso. sí. Eso modo... No sé si bien vendría él solo a estudiar un poquito más de mocito y al conservatorio o incluso vendría toda la familia o la madre uh -huh. con él. Pero luego es curioso porque luego hablando con otros músicos, por ejemplo con Pepe Pereira, sí. que es un bajista estupendo que ha tocado con Camarón y tal, yo, yo he compartido con el escenario con Sergio Dalma muchos años Ajá. Uh -huh. y Pepe me contaba, joder, estudiábamos juntos en el conservatorio <risa> y me acuerdo cuando... Eh, bueno, claro, el conservatorio, imagínate, Bach, Schubert... Sí, sí, sí. Brandt, ¿no? Eso lo, lo ha puesto en su página en la página de, de MySpace. Sí. De hecho, lo acabamos de leer. Sí, se sí, metía sí, en las mugre. cabinas a tocar estándar es. y sí, que sí. estaba prohibidísimo. Eso es, prohibidísimo. Y vigilaba sí, sí, sí. uno y Pepe decía, venga, ahora. Ahora, y, ahora, aprovecha. Ahora, y, ¿y qué está haciendo aquí Chicorea? Y analizando con el piano esas sabonías, esa influencia que se le nota él mucho de Chicorea, que bueno. ha sido como su luz, ¿no? Sí, y sí, sí y De todas de formas... Tancos, ¿no? De todas formas, yo no le que le conozco de hace poco de un año y pico para acá y me quedé fascinado con su forma de tocar y su música. Mm. Eh sí que le he visto que, que era una persona tremendamente, o sea, entusiasta con su música. Es que es que gozaba. Además nos dijo muy sinceramente que él lleva muchos años tocando su música. Sí. ¿eh? Porque era lo que le gustaba. Y él, sí, esa, sí, esa, sí. Esa sí. Así. Que luego había que tocar en el circo pruice. Claro, se claro el circo exactamente. Claro. Que había que hacer, por Estaba ejemplo, atrás, había, no, que había que hacer playback con claro. Paulina Rubio, como aquel sí, día. Claro. Que había estado haciendo un playback con Paulina Rubio. Sí, sí, sí. <ríe> no y bien, se llevó a los músicos hacer... de Paulina, se llevó los músicos de Paulina al rincón del arte sí. nuevo, y los músicos de Paulina estaban flipando, <ríe> alucinando claro, con aquello. Claro, claro, qué claro. bueno, qué fuerte. Pero eso es lo bueno, tener la calidad tanto musical, de haber hecho todo el conservatorio, saber que estás hablando luego haber escuchado mucha música mm. influencias buenas del jazz que venía pues de toda Europa y pero sobre todo Estados Unidos pero mm. saber lo que estaban hablando ese lenguaje del jazz, ¿no? Sí, claro, claro, Y luego y, y discos en casa pues para aburrir claro. y partituras yo con él, vamos veremos hay partitura venga buscando por los armarios, ¿dónde estará aquel, aquel que, que, que estábamos buscando el sol, no es live buscando. <risas> y, oh, bueno, pero nos has traído una cosa. Sí. ¿Nos has mandado una cosa por internet? Bueno, sí. Y cu eso cuéntanos tiene... qué es. Qué es Cuéntanos. Pues eso, eso creo que es del 95, 96. Él, él pues siempre ha procurado, y eso mira cómo me alegro que lo haya conseguido y que lo haya hecho tanto tiempo, porque eso se lo lleva. El haber gozado de su propia creación, Ajá. de haberse dedicado a su música... Claro. Y haberla conseguido grabar en varias ocasiones uh -huh. con más o menos éxito según la moda del momento y de las posibilidades uh -huh. claro. que nos daban a los músicos pues pues eso pues competir con los 40 principales o saber con la, con la sí. moda. Sí. a eso me refería antes precisamente eso, que no es fácil no es fácil. No, nada fácil no, no, no, y no, entonces y ¿qué, ¿qué hizo aquí? ha sido un luchador y se ha sí. muy bien de una gente con un talento tremendo Ajá. como Pedro Ruiz Blas para cantar lo que fuera o mm. bueno cualquiera de los de los grandes músicos que le han acompañado esta última temporada como Valentín como JR o como sí. Javi este, como Javi Javier estar. Sánchez nuestro amigo bueno, nuestro sí. es amigo nuestro o sea que sí. no, no nos cuentes sí. lo que es porque estamos seguimos lo flipando lo lo con es él es increíble de hecho yo le conocí por él sí Sí, claro. Bueno, pues nos has mandado un archivo de algo eh, que no sabemos yo ni le he escuchado sí. todavía. O sea, que fíjate lo que te digo. O sea, que cuéntanos qué es. ¿Dónde está grabado? Pues ¿Qué pasó mira, aquí? Yo creo que eso lo grabamos en el 96 o 95, es que es cuando casi yo le conocí. Porque era haciendo el disco de un actor de teatro, sí. Pepe Truchado, que en el que Pepe puso las canciones y la producción. Y tuvimos uh -huh. la suerte de en ese estudio, que era aquí en Madrid... Pues poder, luego él, apartando lo, lo que era para el actor, pues hizo sus cositas. Entre uh -huh. ellas este 4DG que es una... Que Pepe hacía algo muy gracioso, que es rapear... O, no sabía inglés, entonces su inglés se lo inventaba Ajá. Y se lo inventaba con una gracia que Y se está se, aquí, ¿está aquí en esta está canción? Está aquí, aquí vais a ver mucho pues, de Alicia, ese, de esa que Vamos escenario. a disfrutar y, y vamos a dar paso Porque tenemos más llamadas Y claro. vamos a hablar con mucha Venga, más gente claro sí. Un gustazo Alicia Os hablar contigo y, Ha sido un placer para nosotros Y colaborar para que la gente sepa un poquito más Quién era perfecto mm -hmm. Y para que vayan al barco Por lo menos a escuchar a la, esa jam de, claro. de, de músicos que va a haber mañana Por la por claro, la noche, Bueno, y esperemos que hacer un homenaje estupendo. Bueno, sí. eso eso está en marcha, ya. Eso está en marcha. Luego hablaremos con Edi. Es. Ahí, sí. es. ahí vamos con la canción. Mucho gusto un hablar contigo. Beso muy grande, Venga, un beso Eric. para, para ti. Todos. Un besazo, hasta chao. luego. Ha sido bien, se lo pasaba Pepe, eh, disfrutando con esa especie de guachinglis, medio cantado en inglés, en castellano, metiendo frases. Sí, pero tiene mucho swing ahí, tiene mucho, un, tiene mucho rollito. Swing, eh. Eh, tiene un rollito estupendo. Mm. Y bueno, pues eh, la noticia de que Pepe Torres eh, ha muerto ha aparecido en el país, eh, en la sección de obituario. Aunque yo creo que debería haber aparecido en la sección de cultura. Pues bueno, sí, más eh, bien. Eh, digamos que la repercusión de las cosas tiene que ver con su difusión. ...no con su calidad, muchas de las veces... ...en este caso ha aparecido en obituario... ...y pone Pepe Torres... Eh, ...colaboró con grupos... ...pianista y compositor... ...colaboró con grupos de rock, de jazz y cantantes de copla... Eh, ...y dice la noticia más o menos... ...la noticia del fallecimiento de Pepe Torres... ...circuló como la pólvora a través de la red... ...el jazzista, muy apreciado por sus compañeros de profesión... sufrió ...el lunes sufrió una embolia cerebral... ...y su muerte fue fulminante... Torres tenía conciertos programados este mismo mes en el Boggy Jazz, en el Tiempo Club, en el Plaza y en el Junco. Trabajos que compaginaba con su participación en la orquesta titular del Teatro Circo Price. José Luis Torres nació en Carpio de Tajo, en Toledo, como hemos dicho. Mm. Empezó tocando la clave cubana a los cuatro años. La clave cubana. Yo no sabía que había tocado. Mm. ¿eh? En la orquesta de su padre y a los 14 viajó a Madrid para iniciar sus estudios de solfío y piano. Eh, la culpa de todo esto, y nos está llamando Carita Boronska, que vamos a hablar con ella Hola. ahora mismo, la vamos a ver La culpa de todo esto sí, la tuvo mi padre me cuando me subió de al de escenario, me dio un par de claves y me dijo Lleva el compás con la orquesta, desde entonces sí, es que entré en trance con, y aquí estoy, persona, cada día más abducido por ahí. esa cosa maravillosa llamada música ahora mismo te pienso, Y vamos a meter directamente en esta noche a Carita Boronska, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Carita, ¿cómo estás? Bueno, es bien y, y, y mal, ¿no? Bien y mal, sí. Claro. Eh, mira, estabas hablando con Teddy, que es mi compañero del programa. Hola, ¿qué tal, Carita? O hola, ¿qué tal? Sí. Encantado de hablar contigo, aunque sea en estas circunstancias. Mm. Sí, igualmente. Mm. <coughs> y, na y nada, queríamos hablar contigo porque tú has tenido, igual que Alicia, con la que acabamos de hablar, una relación muy fuerte con Pepe y bueno, compartido escenario con él muchísimas veces vamos, fue como mi mano derecha, ¿no?, eh, musicalmente hablando y, y también fue un gran amigo y uno de, de los mejores que he tenido ahí. Y la verdad que es, eh, mm. bueno, es muy extraño, yo todavía no me lo creo y seguramente hasta que no vuelva a Madrid y, y realmente entiendo que no está, eh, pues Todo, creo que no lo voy a entender claro. No lo voy a... Vamos, en este momento no Es muy difícil imaginar Que que ya no está con nosotros uh -huh. Pues eh, sí La verdad es que ha sido de repente un mazazo Y nos hemos quedado todos como diciendo No, no, no puede ser ¿Qué ha pasado aquí? Eh, tú, el disco que, que, que tiene Estas de las canciones que están en ese disco eh, Las habías tocado con Pepe Sí, además hay un, el primer tema del disco es un tema que hicimos juntos, Ajá, eh, sí, cierto. Eh, mm. con, In Your Eyes, in lo your eyes. Sí. Y, y, y la verdad que, que ese disco tiene mucho que ver con Pepe, porque tiene el toque que tenía él, de su, de su vamos, a, a mi música, él ha puesto una parte grande ¿no? de, de, su, de su forma de interpretar uh -huh. eh, las canciones y también eh, porque hemos estado actuando mucha, mucho antes antes de grabar el disco sí. eh, y hemos tenido muchas actuaciones y a dúo eh, y entonces eh, uh, desarrollamos un... Un, un lenguaje no una forma un lenguaje, un, sí, una forma algo de especial ¿no? que, que también tenemos grabado la verdad en, en dúos eh, uf, un, eh, de todas formas yo creo que, que Pepe, Pepe lo de lo de hacer dúos con cantantes era como una especie de, de, de continuo no era y... único sí porque él, él, él es que es difícil muchas veces encontrar un, un músico que acompaña bien porque mm. hay muchos músicos muy buenos en, en, en Madrid, pero sí. yo creo que alguien como Pepe es, es difícil de encontrar, porque él tenía, era muy amplio, ¿no?, en el sentido de que sabía tocar eh, como solista y, y como, como, como acompañamiento, sí. pero también sabía acompañar bien a, a, a una cantante o un músico. Y sobre y todo eso, tenía una cosa muy, muy importante para mí, que era muy humilde con su música. Sí, ¿Eh? sí. que siendo el piano un instrumento que siempre te da la posibilidad de ser el sí, protagonista, de ser, solista, protagonista, claro. de ser sí. ¿sabes?, ¿no? El de muy bien dejar dejar a, bueno, a los músicos. Tenía, él era muy protagonista en sí, su música, pero pero sí que es cierto y, y a la vez me da un poco de pena de que nunca se reconoció tanto su música como debería, no sé. Yo sí. yo creo que su música se Se podría haber conocido más todavía. ¿no? Sí, ¿no? De sí. hecho, yo estoy seguro que este tercer disco que iba a sacar, que, sí. que se ha quedado ahí a medias, no sé qué pasará con él, bueno, eh, iba a ser una explosión. Termina, ¿eh? Bueno, yo sé que él terminó, terminó su parte, por lo menos, y creo que da, quedaba muy poco. Y, y como el productor es... Eh, Acortega. Es Acortega, sí. uh -huh. que es el mismo de mi disco, pues yo... Eh, Eh, quiero hablar con él a ver que sí, oja ojalá pudieran terminar hacer, ¿no? mm. sí, sí, con sí. el disco pero pero la verdad que quedaba muy poco por, por para terminarlo entonces espero espero que, que se saque a bueno seguro que se va a hacer algo pero yo claro, que, se que se saca adelante sí. este es Justamente eso que, que estaba él, estaba en su punto, ahora estaba como floreciendo. Exacto, eh, después de todos eh, estos años estaba como sacando sí. su música, por fin fuera y... Por fin, sí, sí, sí porque es cierto que él, eh, bueno, siempre ha sido un compositor excelente y ha hecho mucha, mucha música para otra gente y... Y, y la verdad que mucho, de la mayoría del tiempo de, de su vida ¿no? nunca se llegó a reconocer bien. ¿no? Su... no, mira, por ejemplo, estábamos leyendo la noticia de, del país que ha salido en sí. el periódico y habla como que, por ejemplo, que tocó con grupos de rock, con New, con Mermelada, con Tequila, con Cánovas Rodrigo Adolfo y Guzmán, con Radio Futura, tocó sí. Pepe sí. Torres, con cantores de tronillo como Rocío Jurado, Lola Flores, Camilo Sesto, Javier Ru Javier Ruibal, que bueno, meter aquí a Javier Ruibal... Con Lola Flores es muy discutible, pero bueno, el periodista este lo ve así. Y luego gente... Uh -huh. Y ha tocado con gente del jazz de primerísima línea, como uh -huh. Pedro Iturralde, Jorge Pardo, Miguel Ángel Chastán. Eh, estás aquí, Carita Boronska, lo pone aquí, ¿eh? Sí. Uh -huh. Débora <risa> Carter, Tito no, Alcedo... Eh... Claro. O sea, lo pone aquí, no me lo he inventado. Eh, y... No, él, él eh, ha estado en, en, en, en, todo, vamos, en todos los... Eh, ámbitos, digamos, musicales y él era muy amplio o sea, en cuestión de estilo y sabía tocar cualquier cosa cualquier cosa y yo, y yo creo que yo, yo me acuerdo que hablábamos mucho de esto, ¿no? de, de que sea el momento eh, que nunca se sabe por qué llega el momento ¿no? llega el momento de, de salir y de sacar las cosas y de que salgan ¿no? sí, sí, porque es así, es así. él, tanto como yo teníamos eso en común de que luchábamos mucho por nuestra música muchos años y, y con mucho esfuerzo para para hacer lo que realmente queríamos hacer ¿no? lo, lo personal lo, lo, lo tuyo y teníamos eso en común un poco por eso yo creo que tenía por, por, por una parte nos unía más eso ¿no? también pues sí que... eh, carita carita una ¿Sí? cosa estamos comentando eh, bueno tú estás en parís y no vas a poder venir Pero pero estamos comentando que mañana hay una quedada, quiero recordarlo otra vez, sí. para eh, la Sala del Barco. para bueno pues Hay una jam sesión en la que va a haber un montón de músicos que van a ir a hacer lo que más le gustaba a Pepe, que es tocar. claro Y sí. que es como queremos un poco eh, homenajearle hoy y recordarle. Entonces, yo a, mí, a mí me gustaría... Coger, yo estaba a punto de coger un vuelo para, para venir, ¿no? Pero para ir a... Pero hablando con Edith, pues la verdad sí, que claro. más adelante eh, Mejor. espero que organizamos un, sí, sí, un sí. concierto homenaje. Un concierto homenaje. Vida. Además vamos a llamar a Edith ahora y vamos a hablar con ella. Sí. Entonces, yo quería que me eligieras un tema de paisajes inesperados que quieras escuchar. ¿eh? Que me dijeras... ¿Qué te sí. apetecería oír? Pues... Pff, a ver. El, el, me gusta mucho el, el primer tema. Colorines. Colorines. Eh, y sí, yo no sé si lo has puesto ya. Lo... Pues ah, sí, ha servido de entrada para una, una especie de relato que hemos hecho aquí ¿Sí? uh -huh. basado en nuestras experiencias con él, pero sí. no te preocupes que lo volvemos a poner. Eh, <risa> Carita, un gustazo hablar contigo. Un placer. Un placer sí, igualmente, igualmente. Y y cuando vengas por aquí pues te seguiremos yendo a ver cantar, por supuesto. Ev evidentemente, por supuesto. Uh -huh. Y nada que un saludo y no sé, no sé qué más decir. Sí, pues saludos. estoy aquí de este París y uh -huh. espero que nos vemos en el concierto de Manache. Exactamente, allí estaremos. Eso sea, sí, porque me me seguro que ya organizamos algo muy bonito. Ahí está. Eso, ¿no? y pues además allí, oh, oh, allí no, nos... una última cosa que quería decir. Sí, que tienen ten, tengo un concierto, tenía un concierto, bueno, tengo un concierto en en abril en Tenerife y eh, que iba a hacer con pepe ¿no? y, mm, y la verdad que eh, es ahora mismo muy difícil en, sí, claro. no sé, pensar, pensar cómo si salir no va ¿no? sí, bueno. porque vamos <ríe> ni siquiera sé si si sí, sí voy a buscar otro pianista, porque me siento siento como que, que yeah. no hay otro en este sí, momento. Sí, es una sensación un poco... Estrando. Bueno, pues claro. eh, vamos a poner colorines para, para, para que suene la música de Pepe en el programa, que es importante también. Muchas gracias sí. por estar con ¿Vale? nosotros esta, esta noche aquí en la radio. No, Y, y un abrazo muy fuerte, Garita. Un abrazo. Garita. Hasta luego. Un Chao. Y esto no para, eh, continuamente estamos recibiendo llamadas, o llamamos nosotros, en este caso hemos llamado a Edith Salazar, eh, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches Edith. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Eh, mira, te presento a Teddy, que es mi compañero del programa. Encantada. Hola, ¿qué tal Edith? Gusto. Y nada, acabamos de hablar eh, con Carita y bueno pues eh, seguimos hablando de Pepe Torres y en este caso hablamos contigo por muchas cosas pero sobre todo también porque hemos visto que en la página del MySpace eh, pues que lanzabas tú ahí el, el aviso de la quedada esta mañana de la jam Session sí. para, para tocar la música de Pepe Torres, la suya o la que tocaba él. Bueno mira, todo tipo en realidad nosotros lo que vamos a hacer mañana es recordarlo tocando y cantando. Uh -huh y vamos a brindar por él y vamos sobre todo a incentivar a los músicos miembros del SGAE Ajá. a que voten porque tú sabes que el disco el último disco de Pepe Paisajes Inesperados sí se presentaba eh, ha sido nominado, mm, nominado como mejor disco de fusión del año oh, para los bueno. premios de la música, entonces eh, la verdad que Y los premios de la música se fallan ahora, ¿no? Sí, entonces estamos un poco eh, pues buscando el apoyo de los músicos, buscando Y yo creo que sería un, un regalo precioso sería para su precioso, familia sí. que consiguiéramos ese premio a título póstumo para uh -huh. Pepe Torres, que es un músico... Bueno, independientemente del, del el excelentísimo músico que, que fue, sí. el excelentísimo acompañante de cantantes. Eso comentábamos con Carita, que parecía que estaba especializado en eso, pues ¿no? Era un, era un especialista en acompañar, en acompañar cantantes. Es. Sí, sí, sí, que es algo muy complicado. Es, es algo muy complicado porque, sobre todo siendo un músico como él era, que era un músico... So, eh, solista, que podía sí. ser perfectamente un músico que tocaba el piano vertiginoso, discolo, y, vertiginoso, y, y sí. pero era un, un, una, un músico que sabía acompañar desde la métrica sabía acompañar armónicamente sabía esperar al cantante eso sabía es. darle su sitio, su protagonismo eso es, eso y es. era un hombre pues que tenía un gran criterio y la verdad es que todas las cantantes que hemos pasado por las manos de Pepe, que según parece son muchas, yo creo que no se salva ninguna. <risa> yo creo que todas hemos pasado por sus manos. Qué bueno. Y es un y la verdad es que para mí ha sido un honor y un placer, y aprendí mucho a su lado porque era un hombre muy crítico, te decía la verdad con cariño, con respeto, con educación, pero te la decía. Cuando algo no le terminaba de convencer, te preocupaba. Cuando Pepe decía que estaba bien, Hmm. Significaba que estaba bien. Ajá. Entonces, eh, tocar con un músico así, que aparte de, pues, como te digo, ser un, un virtuoso, sí. que tenga tanto criterio, que luego sea un músico tan generoso, tan respetuoso... Bueno, hablar de Pepe claro. es sinónimo de elogios, porque ha sido... Un, ...además un ser humano muy querido por todo el gremio musical. Eso es una cosa que yo quiero destacar... ...porque, bueno, lo de siempre que alguien deja de estar con nosotros... ...y y luego se le pone por las nubes, que era, que no sé qué... Bueno, pero pues en pero el es caso que, de Pepe es verdad. Sí, es, es, es que es creo que en este caso es verdad, ¿no? ¿no? Yo solamente en la página del MySpace... ...de repente han aparecido no sé cuántos montones de mensajes... Sí. De, músicos, ...de músicos de primera línea... ...de primera, sí. línea, de primera, dici línea. De primera sí. línea diciendo... Y, y luego gente que no era músico, que simplemente iba a sus conciertos claro. Co y que... Como yo, ¿eh? Sí. Yo simplemente he sido un mero espectador, soy músico también, soy guitarrista, pero, pero yo he alucinado directamente con Pepe Torres y no. con su banda, con su trío, con su huarteto. Con su huarteto, con su dúo, con... Es que <risas> mira, te digo una cosa que yo pienso, y, y cada vez estoy más convencida de ello, que las personas más humildes son los más grandes. Y este es el caso de Pepe Torres. Pepe era un, un ser humano de a pie, un ser humano con una humildad extrema, un ser humano entrañable, generosísimo. Mm. Bueno, yo te puedo contar tantas anécdotas. Yo lo he metido en cada embolado. ¿Qué has hecho, he llamado... ¿Qué has hecho Edith? Yo, a ver. mira, imagínate tú. Yo lo, yo le invité, una... me acuerdo, te voy a contar una cosa en concreto. Lo invité para que viniera a acompañar a mis alumnos, que eran como 25. A la Le digo, Pepe, tengo el concierto de mis alumnos y no tengo pianista. Ajá. Y me dijo, ¿hay que llevar el piano? <risa> <risa> y se vino con su piano. Bueno, no te puedes imaginar lo cariñoso que fue con los alumnos. Eh, bueno, o para sea, que tuvo, ellos, tuvo y, que de repente que, que meterse 25, 25 alumnos, temas. 25 temas cada uno en un tono Madre y leyendo a primera vista. Y además con una sonrisa en los labios, encantado. Mm. Los, los trató como un padre. Los Qué alumnos bueno. estaban que no daban crédito. Porque claro, tener a un tío como Pepe Torres tocándoles el piano, Ajá, era sí. para unas personas, muchos de ellos principiantes, claro. estaban alucinando. ¿no? Uh -huh. Y fue una experiencia preciosa. Bueno, me acuerdo el día de mi cumpleaños hace dos años en un concierto que di, que coincidía con mi cumpleaños, este salí del piano... Y me puse a cantar en un micrófono fuera del piano y el piano quedó libre y de repente alguien saltó del público y se sentó en el piano. Y yo le, le iba a bajar porque yo soy muy heavy. Yo cuando veo a alguien que abusa y tal, y cuando giré y vi que era Pepe que me saludaba desde el piano como diciendo, ¿me puedo quedar? Y ya lo presenté y dije, señores, Pepe Torres. Y ya se quedó todo el concierto y no peló una nota, o sea, ¿sabes lo que es tocar? Sí, sí, sí. Improvisando sí. Y, bueno, y bueno, aquello fue un concierto tan bello, tan entrañable luego al final me dijo, ¿puedo cantar? Porque cantaba y era... No, una, no, no, El, acabamos... de una manera tan sí. cachonda No, no, sí. acabamos de escuchar ahora mismo, ¿Ah, sí? hemos escuchado sí. eh, nos ha mandado Alicia una grabación en la que está con una, con una banda con metales y todo, y está cantando bueno, bueno, esa especie de guachinglis sí, mezclando sí, sí. palabras, medio haciendo scat, que, medio... Y daba como a a Louis Armstrong se ponía, sí, sí, sí. bueno era, era de verdad tenía un, un, una gracia y bueno eso fue un fin de fiesta increíble, la gente riéndose, iba aplaudiendo, bueno fue precioso, de verdad que yo solo te puedo contar cosas bonitas, solo te puedo... Bueno cuéntanos, cuéntanos aparte de todo eso que es, que es estupendo, eh, cuéntanos que hay hay un proyecto además, además de, de esto de, de lo que va a pasar mañana por la noche en la, en la sala del barco, por cierto a partir de qué hora? Mira, nosotros empezaremos sobre las 10 de la noche. Ajá. Eh, vamos a estar, pues, prácticamente todas las cantantes. Vamos, in, hemos conseguido que mm, llame Carita desde Francia, Marta Patricia desde Colombia. Les vamos a poner el, el micrófono en el teléfono para que puedan manifestarse. Ajá. Van a ir, bueno, infinidad de músicos y cantantes. Sí, sí, sí. Y vamos sí. a incentivar la gente a votar. Y, bueno, eh, la verdad que en, en realidad lo que queremos es Eso es, es conseguir el, el premio para Pepe a título póstumo y luego en, en, en breve, si se puede, hacerle un homenaje en condiciones serio, en un teatro, con sus músicos, tocando su música, algo sí. muy bien ensayado, con los grandes del jazz, como lo fue él, mm. y, y hacer una cosa inolvidable. que lujo, qué lujo hace eso. Pues, incluso, conseguir patrocinio para que para que eso se grabe en directo sí, y que, y que sería, quede como pues, que esté su familia presente. O sea, que sería el disco en directo que le proponíamos a claro. Pepe que grabara. Sí. Eh, verás nosotros le vimos eh, bueno, pues una de las últimas veces que le hemos visto nos comentó que llevaba 40 años en la música. Claro que nos quedamos alucinados los y dos. Pepe, imagínate tú, <risas> nació Y tocando el piano, sí, sí, o sea, a los sí. cuatro años en la orquesta de su padre sí, sí, sí. y a los nueve ya entró como organista, imagínate claro, lo dijo le, con una naturalidad y, y dice, claro. no, no, es que voy a hacer años a Madrid. Sí, sí. Sí, sí. O o sea, era... lo hemos estado contando aquí antes y ha tocado de todo prácticamente de todo pero es que nos dijo así, como que no quiere la cosa no el año que viene, estábamos en el 2007 todavía sí y dice, en el año que viene Hago 40 años en esto. Claro, nos quedamos los dos diciendo, sí. pues tienes que hacer un disco en directo, macho. <risa> claro, o sea, claro. Como no, ¿no? Y dijo, sí, sí, sería sí, bueno, bonito y tal. Estaría pero, bueno, estaría bien. Bueno, pero así como... Con la humildad que lo caracterizaba. Sí, sí, con era, esa sonrisa que ponía. Por eso te digo diciendo, que, la, que los grandes son tan humildes y son tan... Bueno, Edit, eh, de desde el Callejón del Hambre, desde ese programa vamos a hacer todo lo que podamos para apoyar eh, la, la nominación de sí. Lo que pasa es que solo pueden Pepe. votar músicos, ¿no? Ya, pero, pero es bueno, igual. Bueno, los todos los socios de la Esgae. Sí. Ah, la nos... gente que se asocia de la Esgae. Nosotros también por... somos somos socios de la Esgae. Lo va... sí. Los dos compositores bueno, también. también ¿no? Lo vamos a, votar. a ahí está, vamos a hacerlo. No lo hemos hecho nunca, pero este año lo vamos a hacer. Yo estoy haciendo campaña, solo por Pepe, hago campaña sí. porque no yo, me gusta nada la política, yo pero Yo lo prometo que desde en este hacer. caso estoy haciendo campaña. No me extraña. Bueno, <risa> pues, pues eh Edith eh, muchísimas Mañana gracias. mañana nos vemos allí. Les agradezco mucho que estén poniendo la música de Pepe, que estén haciendo este programa tan bonito en memoria de Pepe Torres. Les agradezco de corazón. Desde, desde el corazón de todos los músicos, que le queremos, que le conocimos, que aprendimos de él y, de, y desde el corazón de su familia también. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti por estar con me nosotros. Me está poniendo colorado, Edith. Uh -huh. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y vamos a despedirte con un tema que yo le pedí la última vez que estuvimos allí. Sí. dijo Pero es que este tema es cantado y aquí no hay nadie que lo cante. ¿Eh? La de, el tema de Al fondo brilla el agua, aquí. que es una maravilla que lo hizo a medias con José Luis Montón y que según nos contó allí directamente le dio un mm. ataque epiléptico a José Luis Montón por la noche, sí. le llamó a Pepe y le dijo Pepe me ha dado un ataque epiléptico y le he puesto una letra <risa> Ay, qué Así, hora, directamente, sí. ¿no? y lo contaba allí en el concierto y este tema a mí me tiene completamente encantado al fondo Alfondo agua muchas Pero gracias es que Edith muchas gracias a vosotros, un beso muy grande mucho amor, un pues, beso hasta luego, Chao, un abrazo, adiós No tengo mucho tiempo pa' pensar Todo pasa deprisa y tú te vas No me consueles más Que mil caminos anda y coge el tuyo Nos cuesta tanto matar el orgullo Hay que abrir las manos son un susurro. parezca de cristal y un castillo de laipes puede ser lugar seguro y lluvia he vinto aguanta te lo juro y una ventana desde donde miro al mar Hay sol y arena y niños con en la servilleta mis huellas van despacio por la is one day